Pierina Nocetti es de Necochea, es trabajadora municipal, es activista feminista y está insólitamente criminalizada, ¿eh? tiene una persecución penal sobre sus espaldas, acusada de haber eh, pintado, formado parte de la pintada de un graffiti que reclamaba la aparición de teuel de la Torre, ¿no? teuel de la Torre más que nombrado en esta radio. Estamos hablando del joven trans que desde de quien no se sabe nada desde el 11 de marzo de 2021. Vamos a conversar unos minutos con Pierina para conocer cuál es su situación. ¿Cómo estás, Pierina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Pierina, contanos qué qué es lo que te está pasando, cuál es la situación que atravesas. Bueno, yo desde hace un año estoy judicializada por la Municipalidad de Necochea eh, por una foto que salió en un portal de noticias donde se ven tres personas de espaldas y la Municipalidad de Necochea asegura que soy yo y me sí. hace una causa penal en donde el fiscal da, da lugar a esa causa penal, a esa denuncia penal, y ahora estoy eh, elevada a juicio oral y público. Estoy imputada por el delito de eh, daño al patrimonio público uh -huh. agravado. Uh -huh. Y todo por una foto de espaldas y, y bueno, y eso. Así que estoy esperando el juicio oral y público que va a ser el año que viene. Te denuncia tu propia empleadora de algún modo también. Claro, a mí me denuncia mi propia empleadora, que mm, es eh, una persona que está a cargo de desarrollo social acá en Ecochea, que se llaman Sandra Antenucci, y, y me, de, me denuncian ellas, y sale de testigo también en mi causa. Uh -huh. es de, que ese es eso, una foto de espaldas de una persona, que ellos suponen que soy yo, y eh, dicen eso, entonces piden como cuatro años por por daño grabado al patrimonio. Sí. Es una locura porque... Nada, es una foto de espaldas, eh, porque es mi propia empleadora la que me denuncia y porque la verdad que vengo con una persecución ya de parte del municipio de Necochea que no solamente, que termina en esto, no porque uh -huh. eh, tengo una mala categorización, me sacaron horas de un taller de ESI y, y bueno, y, y termina en esto uh -huh. nada, por ser visible, por ser una lesbiana visible, por ser activista, no hay personas activistas eh, en la municipalidad de Necochea hay que tener en cuenta que la Municipalidad de Necochea no cumple el cupo laboral trans, y, y echaron a las personas trans que estaban trabajando, eh, una la, no le renovaron el contrato y a la otra persona la echaron por hostigamiento, poniéndole a una persona que la trataba en masculino, eh, una persona trans sobreviviente, y, y después echaron también a otra lesbiana visible, activista claro así que es como una municipalidad que no que está siempre muy en contra de los derechos uh -huh. pienso en que eh, bueno además de que es una locura un digamos a quien sea seas vos quien sea que sea condenado a cuatro años de prisión por por haber pintado una pared claro una no, no, es una, no es algo escarcelable pero es una locura claro es, es una estupidez ya en principio eso en este contexto digo no, no tiene ningún sentido y, y por otro lado también digamos si te llegaran a condenar, también correría riesgo tu fuente laboral. Eh, claro, entonces Creo que va más como... por ese lado claro. también un poco. Es una doble persecución. Por el lado ese, y también por desconocer desconocer los derechos de las personas trans, porque cada vez que ellos nombran, no lo nombran a Tehuel, que eso es dolorosísimo, eh, no nombran a Tehuel, a mí tampoco me nombran por mi nombre, me dicen otro nombre, A Tehuel le dicen Nahuel, el, mm. cuando me cita el fiscal en febrero yo tenía la primera audiencia para presentación de pruebas para el juicio oral y, y realmente fue un mamarracho porque primero en ningún momento lo nombraron a Tehuel, no sabían quién era Tehuel de la Torre, personas que tienen acceso de mínima a googlear, de mínima que tienen unos sueldos increíbles y que siempre que te... te, te, te Te vienen con una una violencia simbólica quejándose de todo el trabajo que tienen te imaginás ellos con los sueldos que tienen yo que gano 80 mil pesos con las asignaciones sí. eh, para de mis hijos ¿entendés? imagínate me descontaron del sueldo 15 mil pesos en ese momento que ganaba 35 mil pesos así que imagínate o sí. sea entonces aplican una violencia simbólica y, y también eh, nada, viste, es como que te das cuenta que todo esto todo, todo esto es para amedrentar es para para sentar un precedente de, de, de esto, de, de, de, de que el hostigamiento se puede dar para el lado de ellos, de que de que es una medida disciplinante, porque cuando me reúno con el juez en febrero, lo que me dice, con el juez no, con el fiscal en febrero, lo que me dice es que él me ha da dado la oportunidad de que lo pinte de nuevo a, al mural, Y que y que ver dónde me donde me daba un paredón para que para pintar de nuevo mira yo vengo de una familia que mi, mi papá está como testigo en la causa en una causa de lesa humanidad uh -huh. mis hijos son hijos nietos desaparecidos el papá de mis hijos es, es hijos de desaparecidos o sea nosotros con los derechos humanos no No vamos lo va a hacer lo voy a hacer yo lo van a hacer mis hijas lo van a hacer los hijos de mis hijos y eso es lo que le dije al fiscal yo no voy a desaparecer dos veces de una persona uh -huh. no está dentro de mi naturaleza uh -huh. no lo puedo hacer porque me haría mal a mí en el sentido de que me haría mal en cuestiones de salud eh, físicas y mentales entender porque no no va con mi vida eh, y aparte porque me parece un mamarracho que ellos pidan que que no sé que yo Eh, reparo un daño cuando yo no cometí ningún daño. Solamente estoy pidiendo por una persona desaparecida en democracia que sigue desaparecida. Uh -huh. Entonces, eh, eso no y... es el daño. Y el, y el lugar ya estaba todo pintado, pero nunca con leyendas políticas. Claro, claro. Y, la, digamos, esto lo que te ofreció entonces es una suerte de acción reparatoria, juicio a prueba, algo de claro. eso. Claro, claro. Claro, claro. Él eh, quería es una acción reparatoria para, para, hacer, para, para cerrar la causa. Uh -huh. Y la verdad que a mí no... O sea ellos ya yo ya estoy en un lío y que me metieron ellos y la verdad es que no no me parece justo que ir a ir a borrar de nuevo ese, ir a borrar a borrar el mural de teuel o sea no no me parece uh -huh. no me parece porque aparte primero no hay ninguna prueba de que yo de que sea yo y eso lo tiene que demostrar la justicia claro. o sea que traigan cámaras que traigan otra prueba más no es un, las pruebas no son dimes y diretes de mi propia empleadora uh -huh. no no es justo uh -huh. Entonces, si eso es la justicia, bueno, imagínate en este caso en el que en el que hay una persona desaparecida en el medio, eh, actúan de esta manera. No, no puede ser, es, es muy loco. Bueno, hay organizaciones de toda América Latina eh, reclamando tu descriminalización. Eh, no sé si estás este, hoy este, activando con alguna organización a nivel nacional para, para acompañarte en este proceso. Mira, ayer me comuniqué con las chicas de San Juan que una de las chicas está pasando por el mismo proceso que yo. Uh -huh. eh, eran tres tres pibas que también feministas que el año pasado en la marcha del 8M eh, les pasó lo mismo que a mí. Entonces eh, la idea es eh, hacer red como siempre porque siempre estamos activando en red y es lo único que creemos que nos va a salvar porque la verdad que si esperamos algo de parte de la justicia ya estamos, nosotras ya estamos como muy desamparadas en ese, en ese lugar y, y entonces la idea por ahí es hacer red con con estas chicas que le está pasando lo mismo que a mí y en Coronel Suárez también a una de las pibas también la criminalizaron por lo mismo. Entonces eh, por ahí luchar para que para eso, ¿viste? Que no que no siempre en un precedente eh, porque la verdad es que tenemos un derecho a la protesta, tenemos tenemos que expresarnos y, y no no está violado, ¿viste? Entonces, hacer redes con todos los que se pueda para Para, para dejar en claro de que de que no vamos a permitir que sigan sosteniendo uh -huh. estas cosas. Uh -huh. Pierina, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés de la Pampa y voy obviamente a disposición para seguir difundiendo y visibilizando tu caso. Bueno, mil gracias. Muchas muchas gracias. Hasta luego. Pierina Nochetti, ella es una activista feminista de Necochea, criminalizada sin mayor este material probatorio por el municipio por el poder judicial y por el municipio de del cual también ella es planta eh, trabajadora. Ya venimos.